Actividades, decíamos, en Plaza Alcine en un ratito nada más, sí. en el Consejo Deliberante, y también algo que se viene el próximo sábado, que tiene que ver con la fogata de San Juan. Y queremos charlar de esto con Rubén Suárez, quien es del Centro Vasco, para que nos cuente, en principio, bueno, qué se, de qué se trata esta fogata. Rubén, ¿cómo estás? Egunón, eh, en Euskera sería buen día. Bueno, muy bien, este, muchas gracias. Eh, como todos los años el centro vasco tiene esta fecha que el solsticio de invierno para nosotros en Euskadi o bueno, en Euskal Herria sería solsticio de verano eh, como eh, fecha fija del calendario y se hace una fogata como muchos habrán hecho de, de cuando eran pibes eh, las fogatas de San Juan y eso es una reunión vasca en este caso con algunos aditamentos que tienen que ver con la cultura vasca. No solamente se va a hacer en Alberdi 169 en la sede, se corta la calle el sábado a partir de las 6 de la tarde, ahí va a estar la fogata, y, y en ese momento eh, van a aparecer las orguíneas, que son las hacedoras, eh, algunos las llaman brujas, pero en realidad en la cultura vasca son las hacedoras, esas, las sanadoras, van a aparecer con unas antorchas, eh, va a haber una especie de aquelarre con un macho cabrío, ¿no? Porque esto tiene que ver con, con la mitología vasca, eh, es una, con, una costumbre ancestral, los pueblos originarios este, ya conocían el movimiento de, de, de la tierra, ¿no? Y luego... Eh, Eh, se van a, a quemar eh, unos papelitos con con las cosas malas que nosotros queremos eh, quemar eh, va a haber una checoandre que es eh, la señora de, del fuego que va a iniciar este toda esta eh, costumbre estas esta formas de tradición que hay desde que viene del país vasco y después un pequeño baile popular y una y algo que nosotros llamamos el pincho pote, que es algo para comer y tomar. Bueno, actividades que tienen que ver entonces con eh, un nuevo inicio, y cómo, cómo, bueno, ¿y cómo lo ven desde, desde aquí, el Centro Vasco, todo lo que hemos atravesado durante el último año, el tema de la pandemia creo que es una de las cuestiones importantes, ¿habrá algunas otras cosas a nivel personal también? Sí, el Centro Vasco se es está reconstituyendo luego de la pandemia, porque nos tocó muy fuerte, hemos tenido pérdidas personales por la pandemia y recién ahora el Centro Vasco empieza nuevamente toda su, su actividad. Entonces se toma como un inicio esto también este, desde lo cultural, desde lo simbólico y es una forma de volverse a juntar eh, con nuevas expectativas y recreando la cultura vasca, que es muy fuerte en el país. nosotros tenemos una tradición de inmigración vasca muy, muy fuerte, y sobre todo acá en la comarca, ¿no? Viedma y Patagones. Así que esperamos, bueno, que los acompañen. Está abierto. Eh, va a haber un ensayo previo el viernes, así que si alguien quiere ir a ver el ensayo, está es abierto. Eh, para tener todo preparado para el sábado y la semana que viene que es la última semana del mes eh, el Centro Vasco siempre organiza cine vasco eh, los últimos jueves de cada mes así que tenemos también una película así que hay una actividad bastante bastante densa dentro del centro bueno, esperamos que sea lo mejor el día sábado y que, sí, todos, que, no, falle, ¿no? que no llueva, no llueva. Sí. El frío va a ser pero espere esperemos que lluvia no de, de cualquier manera la, la fogata va a estar ahí y bueno es muy lindo es de noche van a aparecer estos personajes con las antorchas que le van a dar un, un cariz muy muy interesante a esto eso que le interesa entonces en calle Alberdi calle Alberdi 169 Y participan todas las áreas, participa el coro Laguno Nac, eh, participa el Laguna Nac, que es el, el cuerpo de danza, participa el coro Estuvetti, participa el área de cocina, que es su caldariza, uh -huh. el área de cultura, y bueno, se va a hablar un poco en Euskera también, ¿eh? y vamos a recrear esta fiesta de San Juan Suba, que se hace en, en Eucalerría, pero acá en la Patagonia, como todos los años y muchas gracias a ustedes Muy bien. la palabra entonces de rubén suárez bueno contándonos las actividades para el próximo sábado la fogata de san juan entonces en Alberdi 169